Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sofía y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo,、eh, Muy... ¿se, ¿Se sufrió el escrutinio? ¿Cómo lo v i v i s t e vos? No, no, nosotros teníamos、eh, el escrutinio oficial que había sido subido a la página.、Eh, marcaba el día domingo que faltaban ocho mesas.、Eh, buscamos esas ocho mesas en nuestros.、Eh, Nuestras actas de escrutinio que nos acercan los, los fiscales,、uh -huh. y hicimos las cuentas y seguíamos este, manteniendo la banca. Así que no, estábamos tranquilos. Lo que pasa que, por supuesto, tampoco se puede salir a, a hacer ningún tipo de declaración sin, sin una información oficial. Claro, claro. En un momento del domingo, este,、eh, se, acá nos daba a fuera, de hecho, de, de, de la posibilidad. Este, ¿Vos también, ustedes también iban viviendo así en ese. Además, viste que fue todo muy lento, cerca de las 9 de la noche. No, no, la verdad que no, porque ya te digo, eh, nosotros eh, estábamos en,、eh, en el mismo momento cargando las actas nuestras y mirando la, la página oficial de la justicia electoral provincial.、Eh, se corta el escrutinio faltando ocho mesas, las buscamos porque es un trabajo que se puede hacer, o sea, ver qué mesa es, de qué escuela.、Eh, chequeamos las actas y ya sabíamos el domingo que nos daban los números. Por supuesto, esto. Todo eh, después eh, en, en el ámbito oficial podía llegar a pasar que las actas、eh, de nuestros fiscales dif difirieran de las de otros fiscales y eso, pero en principio teníamos que los números que, que, que teníamos la banca para no ser una ría negro. Y ya pasadas tantas horas del domingo, este, ¿qué sensaciones te dejó la elección? ¿Qué viste? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, nosotros、eh, lo que seguimos eh, convencidos eh, desde el momento mismo en que. Trabajamos por este acuerdo y terminamos conformándolo. Es que、eh, lo, lo decíamos siempre, nos lo, nos lo indicaba nuestra conductora a nivel nacional, que es Cristina Fernández de k i r c h、eh, n e r para evitar un avance de, de los partidos de. De derecha en cada una de las localidades, luego en las provincias y, por supuesto, después su objetivo final que es、eh, las nacionales. n o Esto se dio muy claramente en, en, nuestra, en nuestra provincia, se dio también en, en, en nuestra ciudad. Eh, hubo eh, muchísimos votos para los dos partidos,、eh, tanto Cambiemos como, como el partido de b i l e t Eh, que creció enormemente en el resto de la provincia este, también、eh, se, da, se da una elección similar. Y si el acuerdo no se hubiera hecho, hoy nos, nos, estaría, nos estaría gobernando quizás una, una fuerza política este, de derecha con una persona muy relacionada con、eh, bueno, un, un tipo de, de ideología este, que nosotros. Entendemos bastante este, compleja para los intereses del pueblo de Bermudino. ¿Y a qué, a qué atribuís vos el crecimiento de la derecha? ¿Por dónde lo ves? Algunos citan incluso como que la pandemia apuntaló el individualismo. ¿Vos por dónde lo mirás? ¿Por dónde analizás este crecimiento impactante de la derecha? Sí,、eh, antes, este, cuando uno era revolucionario,、eh, se volcaba a la izquierda. Ahora、eh, nos están vendiendo desde los grandes medios de comunicación, y bueno, sabemos que la forma de relacionarnos, y de comunicarnos y de informarnos ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, y hablo básicamente de las redes sociales. Entonces, este, quienes tienen ese tipo de inserción, Y, y también, por supuesto, no, no le resta importancia a, a los grandes medios de, de comunicación. Nos indican que si vos querés ser revolucionario, libre, este, que bueno, son valores que se asocian a la juventud, que uno es rebelde,、eh, que, quiere, que no quiere que lo, que lo acoten, que no quiere que le digan lo que tiene que hacer. Bueno, hoy eso lo está. Eh, de alguna manera lo, lo, lo ofrece la derecha, y eso es lo que creo que lo hace atractivo para una franja etaria de jóvenes.、Uh -huh. Esa es, eso es lo que, lo que yo entiendo.、Eh, toda la estética está relacionada con eso. ¿no? Mucho marketing, lo que se dice marketing.、Eh, sí, sí, pero, pero por eso、eh, está estudiado de tal manera de que.、Eh, Este, vos e estás captando a un grupo que, que lo que quieres es mostrar una, una rebeldía. Antes, la rebeldía, la revolución, estaba asociada a valores de la izquierda, ¿no? Ajá.、Uh -huh. Y con respecto a lo que va a ser el Consejo Deliberante, ¿qué te imaginas? Yo miraba y lo charlábamos acá con Néstor, lo decíamos, qué loco. Ahora e Luciano l Ruiz、eh, parte, fue parte de la lista oficial. Vos、eh, se sumaron como espacio de Nos Une Río Negro a lo que se estaba dando en el, su, el denominado Gran Acuerdo Río Negrino. Pero hace cuatro años atrás eran quienes buscaban este, liderar el municipio y hoy por hoy le va a tocar defender gestión municipal de Juntos Somos Río Negro. Eh, no, yo no formo parte de Juntos Somos Río Negro ni tampoco、eh, el concejal Luciano Ruiz, formamos parte de él, Nos Une Río Negro.、Eh, lo que sí es cierto es que、eh, la, la diferencia ahora es que vamos a formar parte、eh, del gobierno, por lo menos esa es、eh, la forma en que se trabajó y se encaró este gran acuerdo, que no era un acuerdo electoral, sino un acuerdo también para. Para gobernar, ¿no?、Eh, va a ser un,、eh, un consejo deliberante similar, me parece, a lo que va a pasar en la legislatura, en el cual la palabra clave va a ser este,、eh, la búsqueda de consenso, porque、uh -huh. eh, eh, no hay, por parte del oficialismo,、eh, una mayoría propia y eso se, se trabaja con diálogo.、Eh, quizás al principio、eh, uno. Vea que algunos salen a, a, a querer ratificar cuestiones electorales, pero eso rápidamente y, y entendiendo que todos c r e e m o s lo mismo, que es trabajar por los intereses de los y las diez meses, esto rápidamente va a dejar lugar para el diálogo y, y yo creo que se van a llegar a acuerdos.、Uh -huh. Así debe ser, ¿no?、Esto. Mira, el primer、eh, gran acuerdo que va a tener que lograr el oficialismo es el presupuesto. Se asume un 10 de diciembre, es medio complejo siempre este cronograma electoral, pero se asume un 10 de diciembre y rápidamente、eh, hay que aprobar el presupuesto 2024. Yo soy una persona que, este, to de todos los años que estuve, si bien con observaciones, el presupuesto es la herramienta que el gobierno municipal necesita y se acompaña con el voto.、Eh, bueno, eso. Me parece que debería estar, pero también, también me parece que hay que lograrlo con,、eh, con diálogo y con convocatoria.、Uh -huh. La palabra que más se va a dar va a ser esta: acuerdo, diálogo.、Uh -huh. Es que es necesaria, sí, sí, sí, va a ser absolutamente necesaria.、Uh -huh. Y a partir de ahí todo lo que se vaya a dar. Y en, en lo concreto, ya, este, digamos,、eh, acababas de nombrar a Luciano, todos van a trabajar como una especie de bloque en conjunto o en tu parte vas a no, hacer tu、no、monobloque. tengo mi bloque que es el bloque de No es una Río Negro. Ajá. Está. Pero Luciano Ruiz pertenece a, a, a tu espacio, digamos, ¿dónde, se, dónde va a ir?、Ahí? Luciano Ruiz ingresa por el, la lista de Juntos Somos Río Negro como, un,、eh, como una incorporación extrapartidaria. Claro. No forma parte del bloque de No es una Río Negro. Claro, pero a la hora de trabajar en conjunto, me imagino que van a estar trabajando. Hasta el 10 de diciembre todavía no estoy trabajando ahí, estoy en el a n c e s Yo entiendo que vamos a tener más、eh, puntos en común que diferencias, pero eso no quiere decir que seamos parte del mismo bloque. Bien. Está, no, no sé si te referís a, a, a eso. No, me refiero a eso, porque uno, insisto, este, es esa de las imágenes que, que uno miraba, esta forma. Además, es un desafío, me parece, entiendo yo. Este, este denominado Gran Acuerdo Río Negrino, donde esto se lo ve incluso a, a muchos, seguramente te habrán dicho, ver tu imagen ligada a Bereltinec y cosas así, era como que, epa, de repente acá se está planteando algo,、Mi、por lo menos. Mi imagen e s t á ligada pura y exclusivamente a Cristina f e r n á n d e z de k i r c h n e r Pero en los panfletos y en los pasacalles estabas.、Eh, bueno, es a, a buen entendedor, pocas palabras, Walter. No. Yo, eh, eh, mi, mi identificación es con mi conductora nacional,、eh, es la que nos marca los, este, las estrategias electorales,、eh, y me parece que, como, como en muchas oportunidades, ha demostrado tener、eh, la sabiduría y el pragmatismo suficiente para este, trabajar por, lo, por los intereses de, de, del pueblo, en este caso del pueblo r i o n i r i n o También podríamos decir, qué raro ver ligada la imagen、eh, de determinada persona a Sergio Massa cuando hacía un par de años este, hasta tenía un cantito <ríe> que le decía que, que cantaba en contra de él. Este, creo que hay veces que no es que la imagen está ligada a una persona, sino que está ligada a una idea. Mi idea de conducción es la que me marca Cristina. Está. Bien. Bien, no, no, digo porque, bueno, este, insisto, yo decía porque miraba, desplegaba portal y veía tu cara y la cara de b l e n t i n a al lado, digamos, por eso. Sí, claro, claro que sí. Que fue, una porque, estrategia, bueno, fue una estrategia de campaña.、Eh, eso es lo que、eh, me e s t á d i c i e n d o Algunos, algunos eh, terminaron eh, con su cara ligada a tortorielo.、Eh, bueno, esa es la diferencia. Nosotros hicimos un acuerdo、eh, a la luz del día, a la vista de todo. Otros terminaron con su cara ligada a tortorielo en un acuerdo por debajo. Que se plasmó en los cortes de boleta.、Uh -huh. Y a la hora de reflexionar, nosotros,、sí. nosotros seguimos ratificando nuestra、eh, absoluta diferencia con、eh, Cambiemos, con el PRO y con cualquier otra expresión este, de derecha, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, este, y nuestra pertenencia e s espacio, al espacio que, que conduce Cristina. Bien. Bueno, Evelyn, este, gracias por estos minutos.、Eh, saludarte nuevamente, como decíamos ahí, ya,、eh, a partir del 10 de diciembre, como parte del Consejo Deliberante, y queríamos tener tu palabra y saludarte acá desde Radio Encuentro y en TV. Bueno, bueno, ya estaremos charlando un poquito más adelante también. Dale, abrazo grande. Un abrazo. Evelyn Ruciota hablando、uh. con nosotros.